Una iglesia que envíe Obreros por todo el mundo Danos la gracia Danos la sabiduría Danos la habilidad Señor De preparar De enviar misioneros Por todo el mundo Que lleven tu gloria Que lleven tu poder Que lleven tus milagros Que vayan con tu respaldo Vamos Ora conmigo pidiendo Que Dios envíe misioneros De México Por todo el mundo Vamos Vamos Que envíe misioneros Para que se llene La tierra de su gloria Para que la gloria de Dios Cubre el planeta Tierra, envía misioneros, despierta a la iglesia mexicana para enviar obreros, para enviar obreros por todo el mundo, para que tu gloria sea publicada a las naciones de la Tierra. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que se abra el Evangelio Que se abra el Evangelio Visita Francia. A ¡Viva Francia! España, España! ¡Ahora por España! ¡Vamos! ¡Yo! Visita España. Se abre, se abre, se abren las puertas para que entre la luz, para que entre la gloria. Levanta tu voz por México, por México. Visita México, Dios, ¡Aviva México! De norte a sur De costa a costa ¡Aviva tu obra! ¡Visita México! ¡Visita las familias! ¡Las familias de México! ¡Visita los niños! ¡Los jóvenes! de la iglesia, arriba tu obra, en México. Vamos a orar en contra de la violencia que se ha levantado sobre nuestro país. Vamos a detener Todo espíritu de violencia Que se ha levantado En contra de nuestro país Muertos Abundantemente por causa Del narcotráfico Por toda la república Vamos a ordenar Hay la autoridad Hay la autoridad Hay la autoridad aquí Hay la autoridad Vamos a ordenar que se detenga Toda obra de Satanás Sobre nuestro país 1 2 3 Toda obra de las Nieblas de Malcat en México se acaba se De las plantas de nuestro Señor México eres libre Libre de violencia Libre de violencia Libre de secuestro Libre de narcotráfico Libre No importa si la garganta se nos termina Hay autoridad esta noche aquí El pueblo de Dios es aquí Cuando yo cuento tres, ustedes van a levantar su voz y declarar que México se abra al Evangelio y se detiene la violencia. Uno, dos, ahora. el narcotráfico la meta del narcotráfico es controlar y en el griego la palabra para hechicería es fármacos fármacos fármacos farmacia droga control hechicería narcotráfico es un espíritu de hechicería Por eso siempre hay una ligadura Entre misas satánicas y narcotráfico Siempre lo habrá Pero aquí está la autoridad de Jesús Vamos ahora Vamos a reprender Vamos a tomar autoridad, control Y a ordenar Que cese toda tarea, toda obra de narcotráfico, y en los próximos días tendremos reportes muy claros, muy nítidos, de líderes de cárteles cayendo, desmantelándose por causa de la autoridad de Cristo. Ahora sí, yo quiero que cantemos. Porque hay una parte que dice de Jezabel Sus obras, los hechizos cancelamos hoy Y el espíritu de Jezabel es un espíritu de control Narcotráfico está bajo la influencia de control De hechicería de Jezabel Vas a comenzar a orar con la autoridad Si se te acaban las palabras, el entendimiento Oras en lenguas